Bismillah ar-Rahman ar-Rahim La uqusimu biyaumil qiyamah Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Juro por el día de la resurrección Wa la aqusimu bin nafsi lawamah I juro por el alma que se reprocha a sí misma lo que ha hecho o dejado de hacer que en verdad resucitarán A yahsamul insanu alla najma'a 'idamah ¿Acaso piensa el hombre que no reuniremos sus huesos tras su muerte Bala qadirina ala an nusawiya bananah. Por supuesto que lo haremos. Y somos incluso capaces de reconstruir la punta de sus dedos. Bala yuridu linsanu li afjura amamah. Y, no obstante, el hombre quiere continuar pecando... Yas'alu ayyana yawmul qiyamah? I pregunta burlándose, ¿cuándo tendrá lugar el día de la resurrección? Fa idha bariqa al-basar. Sucederá cuando la vista se nuble por el horror que se presenciará. Wa khasafal qamar. La luna se eclipse. Wa jumi'a ash-shamsu wal qamar y el sol y la luna se junten. Y aqulul insanu yawma idhin ayna al-mafar. Ese día el hombre dirá ¿A dónde puedo escapar? Kallalawaz. Mas no habrá refugio alguno. Ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Ese día El destino final estará con tu Señor. Yunab'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhaz. Ese día, el hombre será informado de las buenas y malas obras que realizó y de lo que no llegó a realizar. Walil insanu ala nafsihi basira. Y el hombre testificará contra sí mismo pues los órganos de su cuerpo darán testimonio de lo que hizo. ولو ألقى معاذيره intentará excusarse en vano. لا تحرك به لسانك لتعجل به o Muhammad no muevas la lengua con rapidez intentando repetir lo que se te está revelando por miedo a olvidarlo. Inna <risa> 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. A nosotros nos corresponde recopilarlo en tu corazón y hacer que lo recites. Fa itha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Cuando te lo recitemos, sigue lo que se te recita, escuchando con atención. Zum inna alayna bayane Luego a nosotros nos corresponde explicártelo Kala bal tuhibun al ajila Y sin embargo oh hombres aman esta vida terrenal wa tadhuruna al akhirah y descuidan la eterna wujuhun yawma idhn nadhira Ese día, el día de la resurrección. Habrán rostros resplandecientes. Ila rabbihana nadhira Que contemplarán a su Señor. Wujuhun yawma idhn basira Y ese día abrar rostros ensombrecidos y ceñudos. Tabun an yuf'ala biha faqira. Que tendrán la seguridad de que una calamidad se les avecina. Kal la'iza balaghati turaqi. Verdaderamente, cuando el alma del agonizante que negaba la verdad alcance la garganta, y este a punto de abandonar el cuerpo. Wa qila man raqa. Y alguien diga ¿quién puede curarlo? Wa anna annahu al-firaqa. Y el agonizante tenga la certeza de que ha llegado el momento de partir de este mundo. والتفت الساق بالساق يلا gravedad de dejar este mundo se le añade la de afrontar la otra vida الى ربك يوم اذن المساق entonces será conducido hacia tu señor فلا صدق ولا صلى en la vida terrenal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 Ay de ti, incrédulo. Ya verás lo que te espera. Summa awla lak fa awla. Sí. Ay de ti, incrédulo. Ya verás lo que te espera. ¿Acaso cree el hombre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 Y lo igual a le dio una forma armoniosa. Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha. E hizo que los dos sexos, hombre o mujer, se formaran a partir de tal creación. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mauta. ¿Acaso quien hace todo esto no tendrá poder para resucitar a los muertos?